Hola, buenas madrugadas, las dos y siete A una y siete en las Islas Canarias Comenzamos, dos horas tenemos hasta las cuatro Las tres en las Islas Canarias En esta sintonía, en vuestra sintonía En Radio Nacional para llenar la madrugada De misterios, y es un placer que estéis Todos por ahí Un honor también para todos nosotros Todo el equipo de estar aquí a punto de comenzar Esta segunda cita del programa Muchos temas nos esperan Queremos que nos acompañes y sobre todo esta noche que conectes con nosotros. Nuestros canales de comunicación esta noche como casi siempre eh, teléfono gratuito 900 137 137 llamada gratuita, el email espacio en blanco @rtv.es y nuestro muro de Facebook. Con saludos para todos. Cinco regalos tenemos esta noche para toda la gente que quiera participar en nuestra forma de deciros gracias atenciones que tenéis. 900, 137, 137. Los saludos de Margasca que esta noche controla nuestro mágico sonido y María José Cascante que se encargan esta noche de hacer que todo esto que estamos haciendo aquí llegue hasta ese rincón en cualquier parte del mundo que nos escuches. Bueno, saludos para todos los que esta noche estáis escuchando, ahí vamos con un resumen de los temas de esta noche, no sin antes eh, desearos una buena noche a todos los que estáis trabajando, la gente que estáis en los hospitales, los médicos, los cuerpos de seguridad del Estado, los conductores, a todos gracias por estar ahí en esta sintonía y a todos los que estáis sintonizados a través de la radio online en cualquier parte del mundo. El viaje es largo esta noche, estos son los primeros datos. Esta noche vamos a recorrer algunos de los lugares más tenebrosos de nuestra geografía. Enclaves en nuestro país donde se mezcla lo pintoresco con la historia. Recorreremos santuarios mágicos donde antaño se realizaban exorcismos, lugares dedicados a la brujería. Rincones en España donde se adoraba al diablo y donde se reunían algunas demonolatrías y sociedades secretas. Será un recorrido mágico por una parte de nuestra geografía desconocida para la mayoría de nosotros. Y lo haremos con una sola intención. Conocer descubrir lo desconocido si ya estás listo partimos el misterio una vez más se hará presente ante nosotros sé bienvenido Como guía para esta primera parte de nuestro programa tenemos a José Ignacio Carmona Sánchez. Buenas noches, Iñaki. Buenas noches, ¿Cómo, ¿Cómo estás? Pues muy a gusto, entrando en el túnel amigo que, que escuchaba por entonces desde mis temprana edad y ahora estoy aquí. ¿Cuánta gente últimamente que viene al programa nos dice eso, que era oyente del Espacio en Blanco y que de alguna manera nos ha marcado? Pues sí. El nos ha marcado a todos, porque a mí más que a nadie, evidentemente. No sé, es cierto, sí. Déjame que te presente, ¿Vienes ese Toledo? Soy toledano, sí Ciudad Mágica, donde no las haya caso. Y eres investigador especializado en psicología científica Presidente de Tarbut Sefarat en Polán, Toledo ¿Qué es esto de Tarbut sí. Sefarat? Bueno, es una red que trata de reivindicar el legado judío tan presente en nuestra cultura mm -hmm. Y tan desconocido, por otra parte y, y bueno, pues es una iniciativa de Mario Sabán y se ha fincado aquí en España cada vez con mayor éxito, con mayor fortuna ¿Estáis tratando de sac sacar los conocimientos? Efectivamente, de, de, que no se pierdan ese tipo de legado que está presente en todas nuestras formas culturales incluso en nuestras propias costumbres y mm. poco a poco pues estamos sumando una serie de... sobre todo la gente altruistamente y, y de manera cada vez pues con más, mayor fortuna, como te he dicho También eres eh, masón Eh, ¿Perteneces a la gran logia de España? Sí, mis hermanos me reconocen como tal. Eh, has eh, colaborado entre otras muchos lu lugares en la revista internacional de arte y cultura Noxi, Símbolos, y has escrito varios libros. Psicofonías es el enigma de la comunicación, tras, de la comunicación... Transcomunicación instrumental. Transcomunicación instrumental, que lo digo mal. Y España Mágica, que la editas, eh, va, se va a editar ahora, ¿no?, ese libro. Sí, queda también Toledo y la Mesa de Salomón, donde también todo ese acervo judío del mito y la leyenda con la historia, pues eh, todo lo que sabía al respecto, muy ligado a la ciudad de Toledo, eh, es un libro también que reivindico está vivo todavía ayer hablábamos con José Pijarro de algunos de los tesoros del templo de Salomón entre ellos de la mesa de Salomón ¿estuvo en Toledo? ¿hay pruebas de que estuviera en Toledo realmente? hombre todas las crónicas históricas y el último periplo lo que podemos concebir hay que distinguir lo que es el arquetipo lo que representa la mesa como arquetipo y lo que es la mesa una mesa que profede del segundo templo que todas las crónicas desaparecen en Toledo, está claro. Uh -huh. ¿Y el arquetipo qué significa? El arquetipo es un arquetipo iniciático relacionado con el Grial, es un símbolo de transformación y muy ligado también con, con mucho de lo que vamos a tocar hoy, que son la magia ritual egipcia. Ya, no te doy las gracias por venir desde Toledo, gracias. Eh, ¿Sigue Toledo siendo ese lugar tan mágico, aunque parece que durante un tiempo estuvo dormido o perdido, no? ¿Está recuperando esa magia? Toledo ahora mismo está en plena efervescencia. De sí. hecho sí mira una de nuestros talleres de la logia amazónica se ha cerrado pues hará unos pocos años y hay mucha más actividad a la que la gente piensa lo que pasa, curiosamente, no creo que las, no creo las casualidades sino las causalidades, aunque suene atópico uh -huh. y, y estamos ante un nuevo milenarismo de forma muy desconocida y este eh, lo que lo los mayas que también conoces este cambio de conciencia de alguna manera se está plasmando en este tipo de de cosas que parece que no surgen de la nada, pero seguramente respondan a, a un objetivo que pronto lo, pronto descubriremos. Ya, y Toledo siempre ha sido un poco el centro, la capital de todo el imperio, donde se reunía la magia, el esoterismo, la astrología, la alquimia. Era la ciencia la esencia toledana. Mm. Se venía aquí a estudiar el el siempre, fenómeno de la magia. Siempre que venís con Fernando Ruiz de la Puerta o algunos otros ¿Cómo? invitados que han venido de Toledo, eh, les pregunto si eso se ha, se ha quedado ahí subyacía un poco una cultura y ahora de repente estar saliendo de nuevo. Eso siempre está presente. Eso sí. siempre está presente y además cualquier persona, yo invito al que no conozca Toledo, que en el momento que ponga los pies en Toledo, eh, prácticamente va a transmutar su ser y si sabe verlo con los ojos de los, del espíritu y no solamente va a hacer la típica visita cultural de botella en mano, Eh, se va a llevar algo con su espíritu que no va a saber racionalizar pero ves hay que ir con gente como vosotros que conoce y te indica los sitios y te lleva a las cuevas y te lleva los símbolos que hay en la catedral que son cantidad increíble de ellos ¿no? o sea que yo me punto hacerlo con vosotros pues le doy por descubrir y ahora hay iniciativa muy interesante alguna tantificado anticipado de está sacando a la luz patrimonio desconocido que estaba en domifilos en particulares cuevas Eh, sitios que no son los que el típico turista suele visitar habitualmente Ajá. y la gente, el toleano, quiere mucho su ciudad y se presta altruistamente a, a mostrar este tipo de patrimonio desconocido dicen que la magia está renaciendo de nuevo eh, vamos a descubrirlo, ¿vale? aunque hablemos de aspectos un poco más duros ahora con eso del diablo que anunciábamos dos y cuarto, uno y cuarto en las Islas Canarias tras esa introducción seguimos 900, 137, 137 por si queréis preguntar El diablo ha sido siempre un personaje presente en la antigua historia de nuestro país. En las sagradas escrituras, el diablo y los demonios son considerados como fuerzas maléficas que tratan de alejar al hombre de Dios. El diablo intentó tentar a Jesús pero al fracasar enfocó su actividad hacia la comunidad cristiana. Así, utilizando las debilidades del hombre, la irracionalidad y el apego a las cosas del mundo, el diablo pudo corromper a los hombres como forma de ofensa al Dios creador. Y para llevar a cabo su siniestro plan el diablo ideó estrategias como la de convencer a sus enemigos de que los demonios, en realidad, son dioses así el diablo siguió ejerciendo sus poderes para impedir la salvación de los hombres e incitó para ello al paganismo, la idolatría, la brujería la blasfemia, la apostasía y la herejía Y toda nuestra geografía se llenó de lugares donde el culto al diablo se extendió. Conozcamos alguno de estos lugares y las prácticas que en ellos se realizaban. Ya que tú en ese trabajo y un poco, todos sus trabajos son más, desde un punto de vista científico, ¿no? Y en esto estás tratando de sacar el mito más la antropología que el folclore, ¿no? Sí, correcto, porque yo creo que al final el mito está, se ha rebajado groseramente a, un, a una fórmula de fetichismo pero realmente detrás el mito hay un sentido de afirmación y transparencia que yo te haría la pregunta a ti, ¿tú crees que la historia está resuelta? Yo, yo aquí no respondo a preguntas Bueno, pues es una pregunta retórica Hoy hablaremos de eso, de personajes como Mario Rosso de Luna que reivindican civilizaciones muy desconocidas por seguramente la mayoría de nuestros oyentes y de un montón de, de, eh, de mitos desconocidos, por ejemplo, que están ahí presentes. Porque, mira, la historia se ha reconfigurado, eh, la gente piensa que tiene una lógica, ¿no? La historia antigua, eh, la infancia de los pueblos, a partir de restos de canciones heroicas, de, de restos de escritura en estelas, y bueno, el, eh, lo que se conoce realmente es por qué se ha solapado esa edad de oro, esa primera civilización Eh, de la que hablan, pues estoy hablando de, de personas, de, un, de una altura intelectual, por ejemplo, Mario José Luna, uh -huh. y que nos quedan restos, por ejemplo, mira, eh, en, en Ratislava, perdón, en Ratislava, Ratisbona, hay un bajo relieve que profede de una abadía muy antigua, que ya no existe, de San Emirán donde pues, hay un, se representa un personaje que está dentro de un círculo, ¿no? Y, en, y en ese círculo pues eh, se trafa un diámetro con una serie secante entre 160 grados. Bueno, pues ese personaje que pertenece, que, que en origen pertenece a una abadía eh, desaparecida es Ateneo, Areteo. Perdón, Areteo es un personaje, que un pitagórico, que sabía mucho de esa era de Oro y lo plasmaba en poemas eh, de tipo astronómico. Uh -huh. ¿Qué hacía ese personaje hablando de una era de Oro? y cómo desapareció ese resto, por ejemplo, de las abadías. Es decir, hay guiños y guiños históricos y con pruebas muy firmes de esa protohistoria de la que, por ejemplo, como hemos comentado antes de entrar en el estudio, Mario Rosa Luna hablaba de una civilización que son los Calcas, que es muy desconocida, que vivía en la Mongolia, la Mogolia, a 50 grados del lago Baikal, era una civilización hiperdesarrollada, y que de alguna manera, misteriosamente, va desapareciendo en el tiempo por una serie de sucesos, que tú sabes que la historia de los pueblos está enmarcada por dos cantaquilismos que eso coinciden todas las culturas y bueno, si te das cuenta en muchos sitios por ejemplo hay, hay ciertas interrogantes de... Eh, no, no falta eh, eh, completar el puzzle, ¿no? Yeah. se habla de una especie de gimnosofistas que eran como anacoretas que el antiguo Egipto, que la India que en otros muchos lugares pues iban plasmando con... enseñando figuras geométricas, así instruían a, a, a una serie de, de iniciados y, y de sapientes, ¿no? ¿Y dónde venía ese saber tan antiguo? Ya, espera, te estás lanzando. Vamos al principio, ¿vale? Vamos a hablar de, eh, hablamos del diablo como una figura. ¿Existe realmente el diablo? Es sí. decir, hay eh, documentos que prueben la existencia independientemente de la, las creencias. El diablo es la temprana ese ejercicio cristiano la que le convierte en un ser. Entonces es una, parte de una tramo ya de la metodología hebrea, germana y de alguna manera... Eh, fíjate, la fisonomía se la da hasta el dios Pan se la presta el dios Pan se le quiere identificar porque creían que fuera un ser pero mucho más allá de todo eso hay un sustrato dualista que está en todas las culturas antiguas y hay que partir de, del, del sentido de, lo, de dónde parte la magia y qué es magia, porque está la gente como he dicho antes, eh, está muy equivocada y esto hay que corregirla eh, magia es, para el profede del término caldeo magidin que significa sabiduría sabiduría y la acepción lata que luego se ha utilizado para la palabra filosofía pero estaba fundido en un molde todo el conocimiento fue más tarde mucho más tarde eh, al penetrar en las la repúblicas griegas Y luego con los árabes, cuando influidos por la lógica aristotélica, ese conocimiento que está fundido en un molde se divide en materia científica y no científica. Ya. Y entonces la maquia pierde su hondo significado. Ya. Eh, hablemos de nuevo del diablo. Estoy enfocando un poco eh, en ese concepto. El mar sí existe como tal. Eso está reflejado en todas las culturas, ¿no? Y en España hay lugares donde haya habido culto a ese diablo, en esa España mágica que tú has recorrido y has plasmado. Mm, eh, claro, el mal está presente en la naturaleza humana y realmente, pues claro que hay todo esto, la península ibérica es un sitio donde eh, hoy en día los cultos o los o, fenómenos como el surfismo están vigentes, aunque la gente se tira la mano a la cabeza. Yo he recorrido y he tenido la oportunidad de entrevistar incluso a los párrocos que hacen ese tipo de surfismo. Lo vamos a escuchar en otro momento en la segunda parte, sí. ¿Lugares de donde, que te hayan llamado la atención donde hay cultos al diablo? Culto al diablo, más que cultos al diablo yo hablaría de las consecuencias de, de esa demonolatría eh, y de esa de, de cómo ese, ese tipo de creencia está todavía viva, estamos hablando por ejemplo Galicia, mm. Galicia es una de las culturas más más ligadas todavía a, a la religión natural y yo conozco muy bien, mi mujer es gallega conozco muchísimo recorrido Galicia de punta a punta he conocido personajes singularísimos sacerdotes que son videntes y que te hablan eh, desde su, desde su característica y su facultad mediúnica de cómo los lo, lo vivos y los muertos prácticamente conviven en una misma realidad mm. sí, mucho, o sea unas unas cosas increíbles y realmente yo cuando, cuando he asistido al Corpinio, que es, es uno de los santuarios donde se realizan esos basta observar y cruzarte con muchas de las personas que hay allí para ver en sus ojos el diablo. Cuidado. Quiero decir, el diablo puede, eh, de alguna manera, responder a una serie de conflictos nuestro inconsciente, pero realmente también... Eh, se han manifestado una serie de cosas que yo no he encontrado explicación. Todo eso, como, científico, como experimentador e investigador, ¿aceptas que pueda haber algo más aparte de un conflicto? Lo vamos a ver en la segunda parte cuando hablemos de posesiones y de exorcismos. Aparte de un problema psíquico, ¿crees que puede haber una fuerza que intervenga maligna, que pueda hacer daño a los seres humanos? Yo creo, hombre, no basta observar el mundo basta observar el mundo y muchas veces nos descuidamos de cómo una persona teniendo todo este mundo teniendo los recursos necesarios para que no le faltara nada a la gente la gente de modo altruista compartiera y, y al hemos llegado a un nivel de civilización de muy desarrollada en la que aprietas un botón y estás en contacto con cualquier persona de cualquier extremo de filatecnología todo ha evolucionado no es lo más principal que es la ética que es las relaciones interhumanas y de alguna manera el triunfo de quien ha sido el diablo Tú lo dicho. Eh, en Toledo era un sitio que tenía mucha fama, las brujas eh, se realizaban, no sé si era aquelarres o reuniones ¿es cierto eso? ¿hay datos de que...? Sí, claro, en, en Toledo, por ejemplo en pleno siglo XIV-XV en lo que era el Pozo Amargo eh, ¿El Pozo Amargo que es? el claro? Pozo Amargo es una, es una calle del casco histórico que está detrás de la espalda de la catedral y era un foco de brujería yo más que brujería había una distinción porque realmente estas personas son Eh, están encuadradas en el esquema eh, de regiones paganas demonizadas por la teología, pero son personas sabias que realizaban una serie de conocimientos, tenían una serie de conocimientos tra transmitidos oralmente y aprendidos de, de generación en generación, pero que lo que fue la teología, como he dicho, que demonizaba este tipo de, de actividades realmente, o sea, no había nada más detrás. Eh, de hecho, por ejemplo, tenemos tres clases de, de brujería que podamos ahí englobar, ¿no? Una es eh, eh, los cultos, la demonolatría, o sea, el, el culto al demonio en cualquiera de formas. Otras son los cultos de dulía o el perdulía, que es cuando se, se mezclan letanías invocando nombres de santos y nombres de demonios. Y el otro son invocaciones puras y duras con un, un, un detalle muy curioso, que para esto siempre tiene que estar presente la figura de un niño portando un objeto mágico. ¿Sí? Son las tres formas de brujería eh, o de universales. Y todo este pertenece a las religiones eh, naturales, a, a los cultos, a fertilidad, lo que pasa es que van degenerando. De hecho, mira, la primera escena de, de lo que podemos decir de aquella regla tenemos descrita por Eurípides el Apacantes, el Apacante de Eurípides, y luego más tarde tenemos formas que se entendieron como heréticas, eh, como los chardos, o los euquetés, o los adamitas... Eh, que de alguna manera están vigentes en, en la Edad Media, en, por ejemplo, en, en, en, el, en Europa central, y por ejemplo los cultos que ellos tenían eran adorar a gatos negros, eh, eh, cultos de por ejemplo orgías, y eh, pues una, en terminar una serie, pero eso estaba el sentido de todo ello era el culto a la fertilidad. Eh, la unión del, o la cópula de, del dios con la diosa naturaleza no y nada más detrás luego llega quizá una determinada religión y demoniza toda esa serie de cosas no claro, claro, porque la religión cristiana, con todo mi respeto, lo que hace es establecer una una especie de relación muy indigente del hombre con, con, con el creador quiero decir, las religiones antiguas lo que hacen de alguna manera es decir que tú no te salvas por, por esa pasividad de creer en algo, en un ser superior ¿no? tú tienes la posibilidad de conocimiento entonces la posibilidad de conocimiento está en este mundo y está en, en tu responsabilidad y de alguna manera la en la obligación humana del ser humano intentar mejorarse a sí mismo y no solamente a través de la transmigración sino su, su propio afán de conocimiento uh -huh. esto la religión cristiana se lo carga y te dice no, no eh, usted con que crea en un ser superior y cumpla una serie de normas eso tenía una función social y de alguna manera pues también pues eso es lícito decirlo Dos y veintiocho, una y veintiocho, así las canarias son los primeros pasos de esta historia que queremos contar. Nos vamos ahora a lugares donde incluso hoy se están haciendo exorcismos y que nuestro invitado ha podido eh, vivenciar con algunos testimonios de las personas que lo hacen. Tras esa introducción seguimos, 900-137-137 en nuestro teléfono, cinco premios tenemos esta noche para toda la gente que quiera participar en este concurso. Ya puedes bajarte gratis la aplicación de rtv.es para iPad. Ahora tienes Radio Clásica disponible en tu tableta. Correo Radio en directo y todos los programas a la carta. Desde el Teatro Monumental de Madrid. Para disfrutar de la mejor música desde tu tableta. El Rincón de los Niños. Radio Clásica a la Carta en tu iPad. ¿Quieres entrar en otros mundos?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 es habitual uno de ellos conocido desde antiguo por la lucha que se entabla contra el diablo es el Corpiño situado en el santuario de la Virgen de O Corpiño en la parroquia de Santa Eulalia de Losán, a 15 kilómetros de la Villa Pontevedresa de Lalín Es un lugar donde cada 23 y 24 de junio acuden en masa los fieles para curarse del meigallo o embrujamiento o para liberarse de las posesiones diabólicas. El espectáculo que allí se vive es indescriptible. Gritos, insultos, blasfemias y convulsiones hasta llegar a arrojar al demonio del cuerpo del poseso. Aunque cabe decir que está prohibido a los párrocos practicar exorcismos, en Galicia el padre José Donción, que atiende el santuario de Ocorpiño, y José Luis Portela en el santuario de San Campio, diócesis de Vigo, cuentan con la aprobación vaticana para practicar el alejamiento de espíritus demoníacos. Pero no solamente su lucha se basa en el alejamiento de estos espíritus También luchan contra los espíritus de los muertos Que se instalan en cuerpos de personas vivas Y viven atormentadas bajo su dominio Estos lugares son un ejemplo Pero hay más Conozcámoslos Has estado en algunos de esos lugares, ¿verdad? Hablabas del cor corpiño que citábamos en este lugar, es un lugar increíble, ¿no? Sí, además lo, lo que hablamos, de que los datos están en los libros y te he dicho, prefiero hablar de, de las propias experiencias porque yo creo que el conocimiento o sea, no, no, no incluye el sentido amplio de la experiencia, ¿no? Uh -huh. Y realmente uno se queda corto con las palabras, uno llega allí... ¿Y cómo es el lugar? El lugar, tú llegas allí, pues la típica parroquia gallega, chiquitita, que cuesta encontrar desde lo que es Lalín, incluso de, de preguntar si no, no no eres, por ejemplo, gallego, o incluso de la zona de Pontevedra, y bueno, eh, cualquier domingo, cualquier domingo puede llegar y suele haber el típico mercadillo, ¿no?, de, eh, de cosas que se venden, por pues, de tipo bolsitas con una especie de reliquias, y, y hay el típico mercadeo que hay alrededor de todo este tipo de historias, ¿no?, uh -huh y bueno lo que ves yo lo que vi en en previo a entrevistar al sacerdote entre los paisanos es realmente una convicción de que de que lo que hay allí es un poder taumatúrgico ¿no? por explicarlo de manera comprensible a nuestros oyentes de hecho ves en las paredes un montón de cruces que tienen un sentido porque esas cruces son cuando una persona se ha liberado de un de un espíritu se marca una cruz Cuidado. Pero, ¿Pues despintadas o...? No, no, enmarcadas, es, que, están rayadas, la gente las raya en la misma piedra, sí. y cuidado también, una una hay que dar un dato muy preciso, que es que no en el primer combate se, se, se libera serios. el demonio. De hecho, el padre Don son me participaba así, a bote pronto, eh, pues una historia muy particular que a mí se me cayó el siglo XV encima porque según estaba entrevistándole susurró, cambió el sentido de la conversación y muy discretamente, discretamente me, me señaló a un lugar y iba un niño con unos padres y, y me contó la historia de ese niño ¿Y qué le pasó? Sí. Están los lobos ese niño le, le había practicado un exorcismo durante una serie de épocas después de acudir a médicos y de que, después de por todas las vías convencionales para tratar de remediar este, este mal que no sabe de dónde procede y al final pues de alguna manera pues la había liberado y es cuando entonces eh, los, los parientes más próximos marcan esa cruz eh, yo la verdad me dio un poco a prensión, porque yo todo esto de los niños mezclarlo con todas estas formas supersticiosas pues se me encoge el alma ¿no? pero yo estoy ahí simplemente para retratar una realidad y realmente la realidad que se vive en el Cropiño es esa dime, dime una cosa eh... Todavía hoy se siguen haciendo en, en, el, en el Corpiño eh, Sorcismos, y son exorcismos sorcismos que la Iglesia permite Claro el, Bueno, ahora han cambiado de párroco Hay un párroco muy joven que me explica eso. ¿Ya no está el...? No, José Don Son, eh, ya no es el párroco titular Lo que pasa que, bueno, ejerce un poco la tutela Porque ha sido el alma mater de aquel lugar Y ahora es la persona que está, no, desconozco el nombre Porque yo, claro, me dirigí al padre al que al, Realmente el que tiene toda la experiencia y todo el bagaje Y este hombre es mucho más preparado en otras materias, ¿no? El Padre Don Son, la primera pregunta que le, que le hice es ¿Cómo se define él? Y él me dijo como un párroco de pueblo. Dice, yo no dejo ser un párroco del pueblo. Entonces le dije quién es él, o sea, dónde le viene ese poder. Claro, aparte de los santos, que tienen los santos, que además tienen esa capacidad de vencer al diablo. Bueno, en fin, las la propias reliquias, que por eso tiene un sentido. Aquí hay, hay, hay un rito, tienes que besar la reliquia, tienes que pasar por debajo del fardón de la Virgen, independientemente de toda esa atamaturgia. El Padre Donson Yo le dije, bueno, pero usted, ¿cómo, cómo, cómo sabe cuando una persona está poseída? ¿La gracia de, a través del Espíritu Santo en el que usted cree? Y me dice, no, no, si dice, la magia del poder del corpiño es tan fuerte, dice que de ordinario cuando la, los, los vienen con los parientes las personas poseídas o, o no. Hay distintos tipos de gradaciones, ¿eh? La, la cinematografía la literatura se ha exagerado al poseso a extremos uh -huh. pero normalmente el tipo de posesión del que los sacerdotes orfistas me han hablado es de una gradación casi que pasa desapercibida eh, son gente que se que De que sea alguna amenaza en sí misma, se angustia, tiene cambios muy súbitos de bueno en fin una serie de que pueden ser patológicamente explicables no sí. pero el que es creyente como son estos pues, pues de alguna manera lo, lo intenta interpretar de otra manera sí. y de hecho es cierto que reaccionan ante, ante ciertos aspectos sagrados del corpiño, y él me dice una cosa mucho la mirada él dice que solamente en la mirada y al tocar a la persona él ya sabe con seguridad no él como persona, sino eh, a través del, del espíritu santo que de alguna manera pues está el carisma que, que interviene a través de él, pero solamente con la mirada, eso es una cosa pues eso viene muy antiguo Bien. Dice... y se dan esos gritos, esas convulsiones, esos esos espectáculos tan atroces y tan terribles. Eh, hay días que sí, hay no todos los domingos. Pero, ¿Lo hacen todos los domingos? Eh, eh, Esas son las fiestas principales Pero como yo te digo, si no hay falta es falta ir un domingo Cualquier domingo eh, se puede ir Hombre, hay, hay días que hay menos gente Pero normalmente en cualquier domingo eh, Al final hay, hay lo que es el rito este de la reliquia Y, y él mismo eh, ya tiene concertadas ciertas entrevistas con, con algunas de las personas que van por allí Y yo, por ejemplo, te voy a decir una cosa Yo fui el primer año No fui a entrevistarle Sino fui por mera curiosidad ...con un amigo mío... ...que es un oficial de la Armada... ...que es muy efectivo en estos temas... ...venía por pura amistad conmigo... ...y fíjate... ...llevamos una grabadora... ...hicimos el rito... ...y se grabó un alarido... ...tú sabes... Bueno, pues ...de formaciones... ¿tú sabes? ...que me gusta mucho la transcomunicación... Sí. ...no había nadie... ...en ese momento había un servicio... sepulcral un alarido... ...impresionante... ...como el que estamos oyendo... ...parecido... ...y cuando yo eso se lo expliqué al sacerdote... le ...dije... ...mira padre... ...me ha pasado esto... ...y dice... ...ah sí dice, porque hace como dos horas o tres horas había habido un, un desofismo y realmente la había ido, era una chica y fíjate, con un retardo de dos horas como, bueno, se la voz como si se hubiera quedado la voz ahí y a ver quién cogía yo estoy acostumbrado a recoger todo tipo de voces bien, incluso en delante de, de científicos y dentro de un, de, de un estudio de grabación no solamente grabadora en mano como la gente cree que bueno, que también es lícito ¿no? es espíritu romántico, pero yo ese me encogió porque realmente es como escuchar a lo que lo que estamos oyendo, el, el, el grito realmente que la Guamena golpeó lo lo, lo más profundo de mi ser. un montón de preguntas acerca del Diablo si las ouijas funcionan si son leyendas urbanas eh, contesta uno de las agujas y ponemos un corte creo que, que luego tenemos dos cortes uno del padre Fortea uno de los máximos eh, o únicos exorcistas eh, que había en España y otro más de, eh, de José Donzón José Donzón pues uh -huh. vamos a elegir el segundo primero ¿crees que la Ouija funciona? que es un buen sistema de transcomunicación para comunicarse con esos seres del más allá supuesto, seres del más allá. Bueno, yo aquí tengo que hacer una precisión que yo pienso que la Ouija es peligrosa en un, en un aspecto. O sea, la peligrosa no está en el, en, en el propio juego, que es un mal llamado juego, sino está en la persona. Es como todo, todo el peligro no está en, en, en cómo utilizas algo, está en, en, en la propia persona y, y en los fines con que lo utilizas. Por ejemplo, lo que pasa es que yo creo que en la Ouija muchas veces lo que estamos topando son con capas profundas de nuestro consciente Eh, somos muy complicados, muy poliédricos y tenemos muchas personalidades por ahí latentes que pueden fabular, ¿no? eh, un, un, pues un ser maléfico y tal. Cuidado, cuidado, como siempre digo, eh, los que nos dedicamos a estos temas pones una vela al sentido común ya. y luego el sentido común se te apaga porque te encuentras con casos espeluznantes. Pero no es un juego, no se puede jugar con ello. Vamos a escuchar ese testimonio de eh, el padre Juan José Donción que es el párroco de, o era el párroco de Ocorpiño, uno de los eh, sacerdotes que se dedican a sacar, dicen el diablo del cuerpo. Escuchad. Cuando te vienen, ya vienes, se vienen, sobre todo, con esas almas perdidas que hay, mm. que nos hablan, el padre Antonio portea sí. en eso sí se lanzó un rechazo. Mm. Si tengo que rechazar lo que digo, lo rechazo lo que sí está claro es que a anda marrando por ello, anda y quiere ir a la que y eso se le nota a la persona si tiene un espíritu diría un muerto o no lo tiene por lo menos yo se lo noto inmediatamente enigmas misterios Imaginación. Espacio en Blanco, en Radio Nacional. Estaba preguntando a la Iñaki ahora, mientras estaba su sonando esa cuña, si esa voz que se había escuchado, ese grito alarido era ¿era normal o era el que habías grabado? Yo no pondría la mano en azúcar con lo contrario, había gente en ese momento, entonces ya. no puedo aseverar sí. ni lo contrario, ni... Y es que contigo se puede recoger cualquier cosa. Sí. Entonces, 41, 41, 41, las Islas Canarias, 900, 137, 137, hay otro testimonio de Padre Fortea con el que estuviste y viviste una experiencia, ¿no? sí, y además tiene que ver mucho con lo que ha dicho el padre Don son, porque la gente que nos está escuchando tiene que hacer una reflexión, cuidado es un debate teológico ¿eh? quien, eh, según la teología no pueden los muertos posesionarse a una persona o sea, Dios da el permiso, pero son entidades eh, angelicales, aunque sea el demonio esta pregunta, claro él lo dice muy claramente y que él es muy gallego, él está embuido en el espíritu de su contexto sí. y él cree que realmente la mayoría de los de los esos, de, de las posesiones eh, están producidas o ramo cativo están producidas por espíritus de fallecidos lo ha dicho claramente mm. entonces yo esta se la traslado a Juan Antonio Fortea y me dice ahora mismo no te puedo responder dice porque precisamente en mi tesis doctoral yo me he encontrado con ese, ese tipo también de, de experiencias que no son entidades de, de tipo demoníacas sino fallecidos Y estoy consultándolo en el Vaticano Y dentro de dos o tres años Estaré, estaré en disposición Con la ayuda de grandes teólogos De resolver este, yeah. este Lo que está claro es que el padre Fortea Sí cree que existe el diablo Y se dedica un poco a sacarlo de... Claro, y además el padre Fortea yeah. Por ejemplo, a dicho De la Ouija y demás Yo cuando le, le dije que me dedicaba A la transcomunicación instrumental Aparte de otras muchas cosas la, bueno, Fue como mental la soga en Casa del alcalde porque estas cosas las tienen súper demonizada la Iglesia yes. y el caso luego vino la experiencia que tuve eh, porque cuando él me invitó a hacer lo que él llamó una bendición era porque él, él piensa que son puertas que de alguna manera dan entrada eso también abundaba mucho José Don Sion que muchas de las personas era por acudir a pues a vidente a medio ellos tantas de, de demonizar lógicamente todo este tipo de, de práctica de restos supersticiosos no pero sobre todo ellos la práctica de la ouija es una de las cosas la que ponen el mayor afento y claro la transcomunicación para José Fortea era una forma más de, de contactismo vamos a escucharle de todas formas un, un pequeño corte que tenemos de, del padre Fortea para la iglesia católica el demonio es una, un ser personal no es una fuerza no es una energía es una persona ¿eh? concretamente se trata de, de un ángel caído que se ha rebelado contra Dios y que ha tomado ya una decisión definitiva de apartarse de su creador ahí está la definición que da el padre Fortea de, sí. de ese personaje el corpiño, hemos dicho otros lugares en tu libro recoges otro, algunos otros sitios que ya también tú visitado, donde se, hayan, se sí. hagan ese tipo de prácticas San Campeón, en Galicia. bueno, lo que pasa es que cuando entrevistaba al, al, al padre a don Jesús este era más cauto es la típico sacerdote que que ya entonces ha puesto un poco el de romería a lo que ya tábicamente estaba muy claro que siempre eh, el sentido de lo que era el rito que era pues para curar eh, enfermedades de tipo nerviosa o desconocidas, ¿no? Entonces existía un rito, lógicamente hay un santo de Fera que es San Campio eh, que procede de la Antioquía de la, de la Asia Central y que de, de alguna manera pues recala es un legionario o sea se ve allí está el cuerpo corrupto le llaman el santo de cera bueno el rito que consiste el rito consiste de la abogacía que tenía él es con todo este tipo de enfermedades conocidas, ¿no? Que, que de alguna manera en Galicia pues, pues son meigallos y sí. todo ese <coughs> tipo de historias entonces hay muy cerca de, de lo que es San Campio hay una pequeña ermita está como a 300 metros la ermita real y en primero se va a misa, se va a misa, y después se va, se hace la romería y se dan nueve vueltas en un crucero que en un crucero que hay y se dan en un fuste de piedra se dan nueve golpes, a cada vuelta un golpe en la cabeza. la cabeza. Y hay una pequeña fuente en donde tienes que lavarte con un pañuelo, un pañuelo, y después le dejas ahí prendido el pañuelo. Vuelves otra vez a donde la reliquia y después das vueltas. Alrededor de dos cruceros. En esta vez son casos son siete, siete vueltas. Y mientras las personas, los familiares van diciendo bota o demo, bota o mal cautivo. Y en ese caso hay muchos testimonios. Significa echar al demonio y echar el mal cautivo, o sea el mal que te en el megalo, lo que te han hecho. Ajá. Y hay muchos testimonios que en ese momento eh, echan esas bolas de pelos, eh, echan pues una serie de cosas, incluso alfileres han llegado a entre ¿Sí? las bolas, sí. Hay que, en ese momento también hay, hay que tomarse una, una prevención que es la siguiente. Cerrar la boca, qué curioso. ¿Sí? sí, sí, mantener la boca cerrada, inmediatamente recoger eso y quemarlo. O sea, lo que pasa, claro, estos testimonios eh, yo los he recogido a pie de obra, como digo, a través de paisanos. Ya. Yeah. O sea, ahí el sacerdote, este ya te digo, han evolucionado un poco por de cara a la opinión pública y ya ellos ya hablan de otro tipo de romería. Yeah. ¿Dónde dices que sucede esto? Esto en la parroquia de Orentes, que está cerca de Noia, donde las famosas lápidas criminales de Noia, que también... Ya. curioso, España está lleno de lugares extraños. Damos un paso más. Eh... Hay otro, otro componente que también tenemos en esta España mágica. Tras esa introducción os damos algunos datos de eso y de la magia. Nuestra geografía ha servido como morada de muchas de las sociedades secretas que han existido a lo largo de la historia. Los carbonarios, comuneros y los masones son solo algunas de ellas, quizás las más conocidas. Pero han existido muchas más. La sociedad landaburiana, la sociedad del anillo la santa alianza el ángel exterminador los numantinos y algunas órdenes militares tradicionales y órdenes espurias como los linajudos conozcamos algo más de ellas Y el programa no está saliendo como teníamos previsto, porque no sé si vamos a hablar mucho de sociedades secretas. Hay un montón de preguntas que hay por aquí, Iñaki. Eh, dice que si funciona el vudú es una creencia sin base. Y hay que aclarar que el vudú es una religión que no tiene nada que ver con la magia. Eso quizás sería lo primero que habría que decir. Y que ciertas magias que practican en determinados ritos afrocaribeños, hay que andar con cuidado con ellas, ¿no? yo por ejemplo lo que diría de que el conocimiento como hemos dicho antes cuando se fundía lo primero que he dicho en un molde estaba todo el conocimiento y de hecho Demócrito eh, Platón y tantos otros griegos grandes sabios y los que han conformado nuestra cultura actual no iban a Egipto a aprender las artes del de, de, de, charlaterismo supersticioso sino a aprender, a aprender los restos de ese conocimiento que había quedado en posesión de aquellas crisis egipcia pero fíjate que es la magia ritual que pasa al, al Mediterráneo, a nuestra zona, eh, viene por fuera de Egipto. Ahí y, es donde nace la magia, digamos. Claro, es donde se practicaba la magia ritual. Era el poder de encantamiento mental, mediante la palabra, eh, la catarsis, mediante el, el, los bailes que llevan al parosismo, la danza, y eso queda plasmado, por ejemplo, en Nextoveno, o sea, la tradición griega habla de faraones como el famoso Nextoveno que era un gran mago y que fíjate que, que esta persona, por ejemplo, realizaba lo que luego llega a la traifelos homúnculi, ¿no? Pues él realizaba pequeños seres artificiales a los que le se imprimía una serie de palabras secretas, la arcilla, la igual lo que llega por la caba a nuestra de media. Y pues todo ese tipo de fórmulas, eh, la bracadaba, los, los palindromas, Eh, esos triángulos eh, de, formados con letras, esos cuadrados mágicos que van a la tradición gnóstica, todo eso procede de Egipto. Yeah. ¿Y eso funciona? Sí, son portales para entrar dentro del inconsciente. Y los practicaban, como digo, eso lo aprendió pues, pues los, los padres de nuestra filosofía. Preguntan también, que no les gusta mucho eso, de que digamos que el diablo existe. Eh, pregunta también si la película El Último sociismo está basada en charriales. No sé si sabes algo de esto. No, esto no. Lo desconocía porque últimamente no, no suelo atender mucho sí. al cine. Te voy a tener que pedir que me digas eso, por lo menos algunas de estas sociedades. Tú eres masón los masones evidentemente han estado en España. Durante un tiempo habéis sido un poco... Eh, tachados como de enemigos y como que teníais erais la representación misma del diablo, ¿no? Sin embargo, los masones son gente que tiene una serie de fines bastante claritos, ¿no? Los masones es un grupo humano y lo que he dicho antes simplemente pues es una escuela filosófica más que, que se utiliza que funciona mediante el uso del rito, del símbolo, del rito que es un símbolo dinámico no solamente está el símbolo y el, y el rito que es un símbolo dinámico pero no es nada más intronca con todo eso que estamos hablando de de la filosofía y todos esos conocimientos no que, que de alguna manera pues pues han, se han ido transmitiendo no a través de esos colegios invisibles y fíjate que por ejemplo todos estos cuando hablaban eh, elías Simol o, o pues, pues cualquiera de todas estas personas de los rosacruces Cuando reivindicaban esos colegios invisibles, hay una cosa muy curiosa que era siempre reivindicaban lo mismo, que la palabra perdida y todo. Que yo, volvemos al punto de, de, de inicio de este programa, lo que estaban reivindicando es esa edad de oro, esa edad de oro mitificada. Y yo muchas veces eh, hago un montón de preguntas, ¿no? Cuando tú ves, por ejemplo, eh, cosas, por ejemplo, como el relato babilonio de Asisandra eh, el libro de Not. Eh, muchas cosas de muchas del Antiguo Testamento incluso las famosas arpías también que llegan a la Helade y a la Grecia que rastaban seres uh -huh. seres vivos lo que ahora podríamos en términos modernos hablar de abducciones ya vienen en, en la leyenda de Asisandra Babilonia es decir que estamos hablando de las mismas cosas con diferentes claro, frases y, diferentes ahí están en, eso, en esa historia ¿no? y, y llevaban a esas personas al país de las corrientes eran los dioses que bajaban del cielo y esas personas desaparecían ¿Y por qué nos hacemos caso, por ejemplo, de un, de un resto aislado en una estela o en una canción heroica, heroica para dar sentido a una historia oficial y menospreciamos estas fuentes? ...y no las confiliamos con la propia historia... ...ya, eh, me estás haciendo el programa... ...del que lo había pensado... No. ...dime si resisten esas... ...en buen sentido, eh, lo digo... ...la Santa Alianza, ¿quién era esa sociedad secreta... ...o la sociedad del anillo? Bueno, fue una época muy convulsa... ...la, la España del siglo, del siglo XIX, eventos todos, Están ...la mayoría eran sociedades de este tipo... ...de corte político, de, de cafetín... no, de, ...de folletín, de discurso... Eh, ...a nivel político... ...pero la de, había diferentes signos... ...la Santa Alianza, por ejemplo pues estaba formada por un grupo de exiliados en Londres. Eh, españoles. Eh, sí, con el fin de acabar con los Borbones. Y como nota más destacable, bueno, eh, hay algunas curiosidades, pues que al mando el coronel Valdés, un pequeño ejército de 120 hombres formados por, por entre ellos, masones, fúrate, desembarca el 3 de agosto de 1824 en Tarifa y portando la que sería la primera enseña republicana que curiosamente llevaba los colores fíjate, rojo, amarillo y verde yeah. eh, el ángel exterminador pues esta era un, un tipo de sociedad de signo con, eh, conservador eh, por ejemplo Benito Pérez Galdo la pone en duda en sus episodios okay. nacionales dice que no lo tiene muy claro que llegara a existir eh, la única fin que tenía era restablecer lo que era la Santa Inquisición y esa España antigua decapitada por, por todos estos yeah. movimientos liberales es decir que la sociedad secreta no, no, no es... La idea de que buscaban poderes, buscaban hacer resurgir la magia, sino que tenían otras concomitancias, ¿no? Con todos los respetos, creo que, y por lo que conozco en primera persona, creo que la única sociedad viva y vivificante que puede reivindicarse con esos misterios antiguos es la masonería, y es la que trabaja todo ese legado, y, y de alguna manera también... Eh, luego hay una forma endémica también de, de, de masonería que eran los comuneros, que lo único que hacen es eh, cambiar los términos masónicos por, por la época de los comuneros. ¿no? Eh, eh, ellos llamaban torres a sus logias y demás. Pero bueno, esa es la única diferencia. Pero todas las demás eh, eran nada más que eh, sociedades filosóficas, eran sociedades patrióticas de, de corte político. Mm. Aquí, eh, no nos queda mucho más tiempo. Parece que tratamos de reivindicar con este, y lo haces tú también con este libro de la España mágica, eh, que había antes un conocimiento que estaba todo unido. No estaba separado la magia de la ciencia, de la filosofía, de la astrología. Y además que había como una sociedad, una cultura, la cultura madre, me gusta a mí llamarlo, no sé cómo la has llamado tú, primigenia, que cultivaba todo eso, ¿no? Eso existía claro ¿Y hay pruebas de claro ir. claro y va quedando mira hay un hay un manuscrito por ejemplo es apócrifo pero un manuscrito que es masón está en el British Museum eh, se llama el manuscrito Koch, que creo que data de mil cuatrocientos yo para las fechas bueno ahí está y la gente lo puede buscar eh, que habla por ejemplo de, de todo este tipo de historias y, y, y te habla eh, de una en, en el templo de Marían templo Marían está en el Sinaí sale en la Biblia relacionándolo con Moisés... con el, con Getro... Eh, el, y ahí realmente lo que era... era tú, era una zona que ha sido siempre muy caliente... donde han, donde todas las logias de tipo corporativo... Eh, han ido a aprender el arte de la traza... de, de cómo levantar los edificios en planta y demás... bueno, pues ahí sabes lo que se adoraba... era a la diosa Piedra Verde... ¿y quién era esa diosa? era otro, la, la diosa Istar, la diosa Ator... Pero era la diosa Pedra Verde y era, fíjate, era una corporación, los famosos herreros. La característica, las connotaciones siempre del de, de, de gremio de los herreros, que eran los que decían los, los de la tribu de Tubalcaín. Y, y realmente eso está datado allí y, y es curioso porque, fíjate, yo en mi libro Toledo, la Mesa de Salomón, cuando hago un estudio de dónde viene el sentido de, de la Mesa de Salomón, y de cómo todos los exegetas, eh, tanto de la religión eh, cristiana como judía, que empiezan a hablar del sentido arquetípico, como he dicho ante la mesa, todos lo relacionan con Moisés, con los, los misterios sí. de egipcios, y sobre todo, con ese núcleo del Sinaí, la zona de Serval al-Hadim. Como si ahí estuviera la, raza, el, el, la cultura primigenia. Ahí, ahí hubo de estar, por ejemplo, el último resto de templo de, de, de toda esa cultura que he dicho antes primigenia ahí desde luego fue una de las zonas más calientes un, un eslabón que que el más vivo todavía y realmente allí eh, lo que se hacía de alguna manera es aprender pues todo este tipo de, como he dicho antes de geometría, de la mística del número eh, que luego importan los pitagóricos y demás y, y por ejemplo, ahí, ahí, mírate tú que con Moisés en a jadín Hay una, una escritura muy misteriosa, desconocida, todavía se está estudiando, es protosinaitica, y que, y que se atribuye a Moisés, y Moisés fue iniciado en el Templo de Marían. Los marianitas, y la, pues, yo invitaría a la gente a abundar en ese, en ese mito, más que mito, está presente, ya digo, en el manuscrito de Koch y en otro sitio, bueno, en otras fuentes también Bien. muy fidedignas. Casi tenemos que irnos, ¿Quieren más datos? No hemos hablado mucho de esa España mágica que yo quería, pero ahí está tu libro, ¿no? Editado en... Editado en Nautilus. Nautilus. Nautilus. ¿Y si la gente quiere conectar contigo, dónde lo puede hacer? Pues José Ignacio Carmona y en el Facebook estaré... Yo todo si me trato a las personas... No, Yo no soy una figura, yo soy uno más. Entonces los trato de tú a tú y como no soy un fenómeno de masas, si me escriben a Valmercar con punto telefónica.net... Pues Va Valmercar con B. Eh, Telefónica.net yo, yo, yo contesto, sí No, no, no soy un <risa> fenómeno de masas lo eres. <risa> eh, Me gustaría verte en Torredo Para que me enseñes algunas de esas cosas Y seguiremos hablando de transcomunicación Y de esos misterios Que de alguna forma es como una, un inicio y un final Y todo concluye lo mismo Y quizás estemos haciendo resurgir ese tiempo S antiguo ¿Sabes una cosa te va a gustar? Que tenemos una cita con Ángela Hitler Y con otra medium que tú también conoces Y con esta mujer, María Teresa Román, la orientalista, para ir a, a un sitio muy enigmático, desconocido, que es la, la iglesia de Santa María de Melque en Monte Monterrey Toledo, para hacer una experiencia en vivo de medudumidad y transcomunicación. Yo me apunto a eso, ¿vale? Un placer. Gracias. Gracias. Tenemos que dejaros unos segunditos con las noticias de las tres, las dos en las Islas Canarias. Revisamos para hablaros de Roswell, vamos a hablaros también de algunos eh, viajes extraños que han hecho alguien a América y otro montón de historias aquí en este espacio en blanco de hoy. 900-137-137 es nuestro teléfono, Cinco premios tenemos para agradecer las atenciones que tenéis, las preguntas y las sugerencias. Este es el espacio en blanco aquí en Radio Nacional, no os vayáis, tenemos mucho que contaros. ...en el Espacio en Blanco. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 3 y siete, dos y siete en las Islas Canarias. Eh, entramos en la segunda hora de este Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional. Todavía con algunas cosas que contaros? Miguel Perero está preparado para su sección y llevarnos de viaje hacia extraños lugares y más informaciones. Queremos daros también una nueva visión acerca de ese incidente de Roswell. Ya veréis que hay curiosa, pero antes, informaciones de actividades que se van haciendo. Y mucha gente eh, pregunta, el lunes tenemos una charla a partir de las siete y media, no va a tocar darla a mí. A partir de las siete y media, más información en la página del grupo Epta, por si queréis pasar por allí, será un placer veros. Pero antes, más informaciones de otras cosas que se van a hacer aquí en Madrid. Con más informaciones, nos ponemos en contacto con Gloria Alonso. Buenas noches, Gloria. Buenas noches, Miguel, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Estupendamente. ¿De la asociación Mil Caminos? Sí, señor, de la asociación Mil Caminos, 16 Al... años llevamos. En Alcobendas, en Madrid, 16 años lleváis. Sí, sí. <risas> ¿Realizando actividades...? Muchas. Realizando nuestras actividades, generalmente son de crecimiento personal, meditación, etcétera, Ajá. talleres, ya sabes. Sí. Y, y luego, pues, el Congreso Anual, que ya este es el número 11. 11 años haciendo 11. Once... 11, 11 etapas de diferentes haciendo congresos, ¿no? Sí. A lo largo de los años, que increíble. Eh, dime fechas. Eh, hemos anunciado que hay un gran congreso en Alcobendas, en Madrid. Uh -huh. eh, me lo pierdo este año, te pido perdón. Ay, estoy, qué lástima. Estoy de viaje. Sí. Pero dime a ver, ¿qué gente va a estar y cuándo? Fechas primero. Mira, las fechas son el 2. El 3 y el 4 de marzo 2, 3 y 4 de marzo ¿Sí? Mm -hmm. ¿Lugar? Lugar eh, Es la, el, el Salón de Actos del Centro Cultural Pablo Iglesias de Alcobendas Que está en el Paseo de la Chopera 59 Perfecto eh, Asistentes Asistentes, pues mira, tenemos muchos Un mm. elenco fa fabuloso Yo pues no sé cómo eres capaz de reunir a tanta gente chula, importante Que tiene cosas que, que pues contar porque, Pues porque todos son amigos, ¿eh? Yeah. Su ¿Porque? mayor parte son todos amigos Porque te lo mereces Eso, te eso veces. digo yo <risa> dime <Dímeme. risa> Vamos a ver, mira, Juan Ignacio Cuesta está el, el viernes uh -huh. eh, inaugurando este congreso con un con una con una ponencia muy bonita, sonido y espiritualidad. Con nuestro compañero que realiza aquí también alguna en su sección, sonido y espiritualidad. ¿Qué más? Sí, verás, inmediatamente después de Juan Ignacio, que es por la tarde a partir de las 7, que es cuando empieza, uh -huh. tenemos a, eh, un recital de nuestro coro, coro uh -huh. de mantras. Que no se lo pierda nadie, que merece la pena. Bien. Mm. Luego después eh, terminamos sobre las 10 El coro será como a las 9, terminamos a las 10 Al día siguiente, sábado 3, empezamos a las 10 de la mañana uh -huh. Con Miguel Zorita El culto a las reliquias uh -huh. En segundo lugar, eh, a las 12 tenemos a Lorenzo Fernández ¿Sí? ¿Quieres pasar miedo? Pregunta sí. Viajes por el mundo a 10 destinos con misterio uh -huh. Luego después hacemos una parada para comer, a las cuatro y media volvemos a retomar. Tenemos a un nuestro científico de este año, a Rafael López Guerrero, con fundamentos de radiofrecuencia cuántica diferencial. Uh -huh. En segundo lugar, tenemos a Juste Guijarro, Misterios de la Prehistoria. Compañero nuestro también. Compañero. Sí. Eh, a las ocho y media como punto final, vamos a tener algo un poquito original, eh, vamos a tener eh, una, una especie de, bueno no espectáculo, pero sí es eh, grima, es grima medieval, ¿Sí? entonces eh, es un evento eh, que vamos a tener imágenes que nos van a explicar un poquito la historia mm -hmm. de este arte porque es un arte ¿Sí? eh, de la espada, no, esgrima medieval como forma de de, de defensa. Yeah. Y con eso concluís el día, el sábado, ¿no? Y con, con eso concluimos el día, un poco rompiendo, pues todo todo el, la jornada de, de conferencias. Bueno, pues con esgrima porque la gente podrá ver las espadas, ver a, la, a los que representan un poco, pues pues pues el duelo, no, con la uh -huh. espada. Bueno, pues algo algo chulo, no. Uh -huh. Luego el domingo día 4, ¿Sí? a las 10, comenzamos con Luis Silva, sí. que viene de Barcelona, eh, nos va a hablar sobre alquimia, alquimia o la escalera de los sabios 2. Sí. El año pasado vino con alquimia o la escalera de los sabios 1 y este año con la 2. La verdad es que a la gente le, le entusiasmó, le gustó muchísimo. Uh -huh. Y en segundo la segunda ponencia tenemos a las 12 a Jesús Callejo, nuestro amigo Jesús Callejo. Sí marchando una ración de misterios del universo. Uh -huh. ¿Y con eso se concluye? ¿Todavía hay más? A la una y media tenemos una mesa redonda con los ponentes que puedan estar Sí. y a las dos clausuramos. Vaya, vaya congreso chulo, con un buen montón de compañeros y ponentes interesantes. 2, eh, 3 y 4 de marzo, lugar, salón de actos del Centro Cultural Pablo Iglesias en Alcobendas. ¿Alguna página web para informarse? Sí, www.milcaminos.com Punto com. ¿Sí? Mil Caminos minúscula, todo seguido con letra. Mil Caminos Y lo bueno de todo esto, Gloria, es que es gratis. Todo gratis. Y bueno, eso sí que tenemos que decir. ¿eh? Que esto tiene un aforo. Y sí. cuando el aforo se llena, ya no dejan de entrar. Ya, porque... ¿y, ¿Y qué hay que hacer? ¿Te ir a entrada o cómo se hace? No, no, no. No, no hay entrada. Siempre ha funcionado bien. ¿eh? No hay ningún problema. Porque ya. si a ti te interesa alguna o te interesan todas, tú vienes pronto, como 15, 20 minutos antes, estás allí. Ya. Y como es un centro cultural, si hace frío, te puedes meter dentro uh -huh. y cuando toque la hora bueno pues entras y ya está y tú tienes tu asiento no hay ningún problema sabes uh -huh. pero bueno yo quiero avisar de esto que cuando está lleno yeah. el aforo pues lo cierran porque al no al no haber entradas que es todo gratis yeah. y hay además mucha gente que entra y sale no no está Conseguía controlado. todo el tiempo Eso cuánto es? aforo hay Gloria 200 persona? 200 Bueno, pues ahí está la noticia 2, 3 y 4 de marzo Este año no lo perdemos Que estamos en Grecia de viaje Ay, qué pero... bien, qué bonito, me encanta Ya te contaremos Eso. Pero espero estar a la siguiente Y hay un montón de gente que me interesa Y es la invitación del Espacio en Blanco 2, 3 y 4 de marzo En ese centro de salón de actos del Centro Cultural Pablo Iglesias Más información www.milcaminos.com. Gracias, Gloria A ti, Miguel Te espero para hablar de ángeles, ¿vale? Oye, ojalá, ojalá, que a mí ya sabes que me encanta, me apasiona y a mí también, un beso grande Otro para ti Hasta pronto Chao Conéctate con nosotros El universo del misterio te espera Espacio en Blanco En Radio Nacional Con Miguel Blanco Las madrugadas del fin de semana De 2 a 4 de la mañana En Radio Nacional Entre en nuestra web Hoy Erich von Däniken, y me gustaría un saludo a Radio Nacional, del programa Espacio en Blanca. 3 y 15, 2 y 15, en las Islas Canarias... Eh, seguimos adelante, 900-137-137 Esta noche con el teléfono más tranquilito Cinco premios tenemos, por pues si queréis intervenir Y saludar a nuestro compañero Miguel Pedrero Buenas noches Muy buenas noches Te tocaba también la otra vez, me parece Eris Mondani, que, que dice sin blan, blanca Y eh, sí. me confundo, porque María José Cascar De nuestra técnica dice que estamos sin blanca todos no toda, <risa> Bueno, afortunadamente eh, Vienes de una actividad Que sí. anunciamos el otro día, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿El no Sí, un congreso solitario sobre sobre OVNIs eh... Jornadas escépticas de ufología, ¿no? bueno, lo, lo de escépticas aquí empleada esta este término, esta palabra como en el sentido de aquellos que dudan, ¿no? que no que no aceptan nada a priori. ¿no? Normalmente la palabra escéptico Eh, suele estar unida a aquellos que niegan el fenómeno ovni, no. en este caso escéptico está utilizada de, de forma más correcta no, que es aquellos que dudan que no aceptan nada a priori de hecho eh, la mayoría de los ponentes o muchos de los ponentes teníamos opiniones diferentes o visiones diversas sobre el fenómeno ovni no. allí estuvimos Franco Contreras y yo representando a Espacio en Blanco pero también uh -huh. había gente de otros programas de, de radio, de otros programas de, de televisión y Y personas también de una línea, eh, si en este caso sí podríamos decir, más escéptica. ¿no? Pero a pesar de que todos tenemos, o algunos, tenemos opiniones diferentes, contrapuestas, o sobre el fenómeno OVNI, mmm, no ha habido mayor polémica. Simplemente compartimos nuestros puntos de vista, nuestras opiniones, pero todos eh, tratamos de colaborar y de llegar a, a puntos comunes. Eh, de eso se trata. Pues hoy, no, hoy no vamos a hablar de jóvenes, ¿no? No eh, de qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues si, si en, la, en la en la anterior sección hablábamos de, de egipcios en América La sí. posibilidad de que, de que navegantes egipcios hubiesen llegado a las costas americanas antes de Colón Muchísimo antes de Colón En este caso vamos a hablar de la posible llegada a las costas americanas de budistas ¿Budistas? Sí, de budistas Eh, bueno, es un poco lo que, lo que decíamos en la sección anterior no, estos contactos tras, trasoceánicos entre diferentes culturas probablemente y cada vez los descubrimientos que se están realizando van, van más en esa línea eran más habituales de lo que nos pensamos ¿no? parece que América no llegaba a nadie sin embargo ahora parece que se está descubriendo con la nueva historia que se está reescribiendo de nuevo que aquello era un sitio de un punto de donde pasaban todos claro. chinos, asiáticos, negros Eh, del continente africano, etcétera, etcétera, etcétera. No es tan extraño, ¿no? Lo que pasa es que Cristóbal Colón lo que hizo es descubrir ese nuevo territorio para la vieja Europa, ¿no? Y a partir de ahí, pues, se inició la conquista de América, ¿no? Y, y fue lo que cambió el mundo. Pero anteriormente, vikingos, desde luego, probablemente celtas, egipcios, orientales... Es decir, si es cierto, pues, que, que navegantes llegaron a las costas, ¿no? No cambiaron... Quizás tanto la historia de, ese, de esos territorios como después de, del descubrimiento, entre comillas, de América, porque sabes que a los americanos no les gusta nada que, que digan que los descubrieron, porque ellos dicen, no, pero si nosotros ya estábamos aquí, ¿no? No nos descubrieron. Ahí. No nos descubrieron, ¿no? Y, y si quieres, para, para introducirnos en este tema, nos vamos a situar en un lugar muy concreto de México. ¿Cuál? Uxmal. Usmal, donde estuvimos. Efectivamente. Como nos gusta ese lugar, ¿eh? Donde estuvimos. Yo vuelvo sí, este sí. año otra vez, gracias, espero, gracias a Dios, espero. Qué suerte. Si Dios quiere. Qué suerte. Pues mira, me estoy acordando de, de esa visita, de la visita a Usmal, de la conversación que manteníamos con Jorge Burgos, que es uno de los, de los guías oficiales, y me estoy acordando de una escena cuando estábamos al lado de la Casa de las Tortugas uh -huh. y... Bueno, la, las tortugas son la representación de una serie de, de dioses mayas. No, Uxmal es una un enclave arqueológico maya ¿no? que tenían como misión sostener la bóveda celeste, ¿no? Y nos explicaba Jorge Burgos. Nosotros ahí, bueno, veíamos una serie de construcciones, pero eh, poco a poco nos iba explicando en qué consistía Uxmal, ¿no? Y nos decía: ahora estamos en el en la zona del cielo, ¿no? En la en el sector celeste, ¿no? Que es donde está la casa de las tortugas o el palacio del gobernador que representaba precisamente el cielo en la cosmogonía maya nos decía mirar más abajo está el cuadrángulo de las monjas que es eh, la zona intermedia la zona material el mundo material no el mundo en el que se desarrollan los hombres y hay un sector inferior que es donde está el inframundo maya no que es donde tenía lugar el famoso juego de pelota es decir que la ciudad de Usmal estaba construido está construida en, en tres niveles bueno entonces nos iba hablando sobre muchísimas cosas y yo cada vez me, quedando fascinado, ¿no?, porque aparentemente no ves eso, pero de pronto cuando te lo explican te das cuenta de que es así, ¿no? Nos decía que el palacio, por ejemplo, esa construcción, el Palacio del Gobernador, estaba construida siguiendo una serie de parámetros relacionados con la inclinación del planeta Tierra. Nos lo decía el propio guía oficial, que tenía también que ver con Venus o con diversas constelaciones. Eh, por ejemplo, en el Palacio del Gobernador, Venus surge por, eh, o sale por su parte sur y llega hasta hasta el trono del jaguar bicéfalo, que está frente al palacio del gobernador, ¿no? y, y pasa por detrás de este trono. ¿no? Nos hablaba también de la simetría perfecta entre dos serpientes de piedra en el cuadrángulo de las monjas, decía que no tenía explicación, o ¿no? que tenían que tener unos conocimientos matemáticos y, y de ingeniería absolutamente increíbles. Nos habló de la acústica, ¿no? Nos decía que si nos poníamos eh, enfrente del templo del adivino y gritábamos, no había ningún tipo de ecos como si nuestra voz desapareciese, quedase aplacada, ¿no? Y nos explicaba que los mayas conocían el secreto de las piedras cóncavas y convexas, ¿no? En este, en este templo, decía, fijaros, en las piedras tienen una serie de muescas, ¿no? Eso es lo que hace, lo que Lo que acaba con el sonido, lo que atenaza el sonido, ¿no? Sí. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué conocimientos tenían de ingeniería, de matemáticas, de arqueología? ¿Recuerda cuando estuvimos en, en Chichen Itzá, no? Era justo todo lo contrario, ¿no? Cuando gritábamos, el eco, el eco que se producía, eh, era muy similar al aleteo del Quetzal, ¿no? Sí. Que representa a ese gran dios que es Quetzal, ¿no? Es decir, ¿de, ¿de dónde sacaban todos estos conocimientos? Te voy a hacer una pregunta, que tiene que ver todo esto con los... Balistas? Ahí vamos, ahí vamos. Ah. En un momento determinado eh, nos dice que, que hay otra serie de cuestiones también tremendamente extrañas, y por ejemplo, en el cuadrángulo de las monjas nos dice que es una decoración muy similar a la de Camboya, ¿no? A la de, por ejemplo, los ¿Qué? templos de Angkor Wat. ¿no? Digo, bueno, puede ser muy subjetivo, pero de pronto nos dice, fijaros en, en esas... ...en esas representaciones eh, pétreas... ...en esas estatuas pétreas... ¿no? ...en la zona del cuadrángulo de las monjas... ...que es la zona intermedia... ...que representa el mundo material... ...se ven claramente... ...como te digo, una serie de estatuas... ...que representan... ...a unos individuos sentados al estilo budista... ...es decir, en posición de flor de loto... ...las manos sobre las rodillas... ...y tienen toda la pinta... ...aunque no se conservan las manos de que parece que forman una serie de mudras, ¿no? Los mudras son esos gestos corporales uh -huh. donde la posición de las manos tiene una importancia fundamental para que fluya la energía en ejercicios de meditación, ¿no? Curioso, ¿no? Pero de pronto nos dice, no, no, pero si queréis ver algo realmente impresionante, vámonos al museo, el pequeño museo de Uxmal, ¿no? Y allí de pronto nos encontramos con otra estatua Petra, en esta ocasión de, de mayor tamaño, que representa a un personaje de rasgos claramente orientales en posición de flor de loto con un punto en la frente al estilo hinduista y con las manos claramente tomando posiciones de mudras ¿no? pero claramente es decir la sensación que da que es eso es una imagen budista está representando a a un budista en posición de, me, de meditación realizando esos movimientos o esas en templo, posiciones en un, de un en un templo maya ahí está el dato para que si visitáis México o si vais por ahí por Oxmal, veáis esa la extraña Eh, estatua en el pequeño museo que eh, no se puede no perder eh, y te llama mucho la atención esa imagen de ese es tipo ahí. Impresionante porque además se ve claramente una de las manos que, que, que es un mudra, es una posición de mudra eh, sentado en forma de, de flor de loto y con toda una serie de rasgos budistas, ¿no? Pero no es la única ciudad maya donde... Hay, hay pistas en piedra sobre esa posible influencia budista. No Nos vamos, en este caso, a Honduras, a la ciudad maya de Copán. ¿no? Y aquí también hay una serie de esculturas en piedra de reyes, reyes eh, que gobernaron esta ciudad, realizando mudras. ¿Sí? Con las manos, sí, en Copán. Es más, hay una estela en el museo de uno de los monarcas, conocido como Dieciocho Conejo, que tiene rasgos, eh, cualquiera por internet puede poner esto, Rey 18 conejo, eh, Copán, y le saldrá un, un personaje con rasgos claramente orientales, además hay otra estela que parece reflejar un elefante, ¿no? hay más, ¿no? hay más pistas, en México también hay más lugares donde, donde bueno hay indicios de bueno indicios, más que indicios ¿no? de esta posible influencia maya ¿no? Pero ahora nos vamos a, eh, perdón, influencia budista, ¿no? Pero sin embargo también tenemos textos orientales, en este caso textos chinos, que aludirían a ese viaje de algunos monjes budistas hacia América, ¿no? Y nos situamos en el año 636 después de Cristo, que es cuando, bueno, se editan, se publican, Eh, una serie de tomos, concretamente 56 tomos, que, que son en realidad la historia de la dinastía Liang, que va del 502 al 557 después de Cristo. Bueno, pues que en un fragmento de estos 56 tomos, en uno de estos tomos, en una parte de uno de estos tomos, se relata el viaje que realiza un monje budista en el siglo V después de Cristo. Eh, viaja unos 10.000 kilómetros, se dice en este texto al este de China, hacia un reino remoto en el que no existían los metales y en el que este monje budista y sus acompañantes se dedicaron a convertir a esta religión a los indígenas de ese lugar. No ese lugar es denominado Fusang, ¿no? No se sabe cuál es su verdadera localización, pero desde luego se ha especulado mucho, tanto por la distancia de mil kilómetros como por la localización al este de China, se ha especulado mucho con que pudiera ser América. disfruta de las madrugadas estamos los locos de siempre si quieres sal ya, sal ya nosotros tampoco dormimos una hora y media después estamos en Goofy y qué madrugadas te damos un esguincel en el cerebro bueno afectos matinales con Jordi Tuñón preparados de 4 a 6 de la mañana en Radio Nacional espacio en blanco el fin de semana de 2 a 4 en la madrugada del sábado y del domingo tu cita con el misterio Conecta con nosotros, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. 3 y veintisiete, dos y veintisiete de las Islas Canarias, seguimos en directo aquí en este espacio en blanco. ¿Quieres decir con eso, Miguel, que eh, llegaron gente, hay pruebas, o por lo menos indicios de que llegaron y que a lo mejor, por ejemplo, el señor de Pacal, que era ese tipo tan grande, tan diferente, Con el resto de sus congéneres podía ser bienvenido de no tanto de las estrellas sino de otros mundos más terráqueos. Sí, a mí no me cabe ninguna duda de que, como te digo, de que ha habido esos contactos transoceánicos. Además, ahora ya no es ninguna herejía, ¿eh? es decir, cada vez más científicos, más investigadores apuntan, apuntan en esta línea, ¿no? Y como muestra un ejemplo, un ejemplo fascinante de lo que estoy diciendo, ¿no? No hace demasiado se llevó a cabo una investigación al más alto nivel una investigación científica, un proyecto de investigación científico en el, que, en el que participaron los institutos de física, de geografía, de geofísica e historia de la UNAM, es decir, de la Universidad Nacional Autónoma de México, la universidad más importante de México, ¿no? Como te digo, hay una investigación en la que participaban físicos, eh, geógrafos, geofísicos, historiadores y la finalidad de esa investigación era precisamente... Eh, hallar eh, pistas de esa relación precolombina antes de la llegada de Colón a América entre determinadas culturas orientales y determinadas culturas mesoamericanas, como los mayas. ¿no? Eh, una de las participantes en esta investigación es la doctora Gabriela Guzzi, que es subdirectora del Museo de Ciencias de la Universidad de, de, de la UNAM. ¿no? Y, y ella hacía unas unas declaraciones sobre algunos indicios, pistas eh, bastante potentes, que habían encontrado referentes precisamente a esta relación entre las culturas orientales y las culturas mesoamericanas. La escuchamos. Vamos a escucharlo, sí. Pues los no, elementos no, que no. sustentan esta hipótesis son, por un lado, los geográficos, que consisten en las corrientes negras que van de Asia a América y retornen nuevamente a Asia, las... Eh, ...tecnológicas, que son los astilleros cantoneses del año 200 a.C., donde se hacían embarcaciones similares a las de, que, que usó Cristóbal Colón. Eh, por otro lado, hay una evidencia en estudios cromosómicos de los pollos encontrados en restos arqueológicos de Chile, similares a los de la Polinesia. Nuestra investigación consiste en estudios geoquímicos y mineralógicos de los jades y piedras verdes, para encontrar las fuentes... Y una de esas fuentes posiblemente sean Asia o Corea. Qué curioso eso los pollos también, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Asia ha, y Corea. Ha habido más investigaciones en, eh, o más descubrimientos en, en esta línea, ¿no? Por ejemplo, eh, hace algunos años se hizo un análisis de ADN a 104 momias de unos 1500 años de antigüedad. Eh, son las famosas momias del desierto de Atacama en Chile ¿no? como te digo se hizo un análisis de su ADN ¿no? se descubrieron muchísimas cosas pero para lo que nos interesa eh, que es el tema que traemos esta, esta noche aquí a, a la sección es que en dos de estas momias se encontraron eh, restos de que habían padecido una clase de leucemia o habían fallecido una clase de, leu de leucemia de origen asiático de hecho afecta sobre todo a los japoneses ¿no? Bueno, esto no deja de ser curioso, ¿no? Pero aparte de todas estas pruebas, digamos, más duras desde el punto de vista científico, ¿no? La doctora Gabriela Gussi también se refiere a otro tipo de indicios que tienen más que ver con las tradiciones o con las creencias funerarias entre determinadas culturas orientales y determinadas culturas mesoamericanas. ¿La escuchamos? Escúchalo. Entre las deidades de ambas culturas encontramos muchas semejanzas, así como en los ritos funerarios, en la utilización del jade y piedras verdes, en los caracteres lingüísticos y en la fisonomía. La fisonomía, qué curioso, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. sí, sí. Y... No, no quiero acordarte, pero sí recuerdo lo que contabas el otro día de algunas momias eh, egipcias, hmm. que se habían encontrado en ellas restos de nicotina y de, y de coca. Sí. Qué extraño similitudes eh, unión entre unas y otras cuánto eh, trajeron había de acá para allá con las culturas y que poco nos han contado de todo ello verdad sí y, y que además ahora tenemos una serie de herramientas sobre todo en los últimos años y en las últimas décadas que son los análisis de ADN ¿no? Ah. o los análisis toxicológicos ¿no? Que, que bueno que ofrecen una serie de datos que Que son claros, o sea, están ahí. Ahora, otra cosa es cómo los quieras interpretar. En el caso que, que comentabas tú ahora de, de las momias egipcias, que comentamos en, en la anterior sección, pues, no había demasiadas posibilidades. En teoría, la planta del tabaco se empieza a expandir por el mundo después de la llegada de Cristóbal Colón, ¿no? Es una planta originaria de América. Si eso estaba miles de años antes de que llegara Colón a América en, en algunas momias, solo había una posibilidad. O bien había llegado de América a las costas egipcias, o bien alguna embarcación egipcia había llegado a las costas americanas y había regresado a Egipto con esa planta. No hay, posibil no hay más posibilidades. Pero fíjate, desde el punto de vista de, de la arqueología, hay más eh, concomitancias, similitudes entre estas dos culturas. Por ejemplo... Hace algunos años, unos arqueólogos chinos eh, hallan bajo las aguas del lago Fuxiang, que pertenece a la provincia china de Yunnan, una serie de pirámides, ¿no? Concretam ¿Pirámides? Pirámides. Concretamente, ocho pirámides. Pero tres de ellas son las que más llamaron la atención de los arqueólogos porque eh, están formadas por una serie de pisos unidos por escalinatas, muy parecidas a determinadas pirámides mayas, ¿no? Es más, los propios arqueólogos llegaron a comparar eh, o, o llegaron a mostrar su sorpresa por la similitud de estas tres pirámides con algunas pirámides mayas ¿no? y lo único que se sabe es que estas construcciones pertenecieron a un pueblo que se desarrolló en esta, en esta zona cerca del lago Fusián hace algo más eh, de 2.000 años. ¿no? ¿Pero qué, quiere, qué, qué puede querer decir eso? ¿Que ese pueblo fue el que fue, eh, viajó a, al mundo maya en Ciudad de las Pirámides? ¿O es lo contrario, que algunos mayas fueron a China a ese lago. O otra posibilidad es que hubiese algún tipo de tronco común entre entre las, las dos culturas. En realidad no se sabe. Lo que les, lo que sorprende a los lo que sorprendió a los arqueólogos son precisamente esas similitudes, ¿no? Entre yeah. entre esas construcciones piramidales. A lo mejor es lo que decíamos con Iñaki, que hay una raza y lo llamo, o me gustaría llamar a la raza madre que ha sido la que de alguna manera ha preñado el mundo de de ese saber. Bueno, eso si quiero lo podremos comentar en en en otra ocasión porque también hay hay indicios fascinantes sobre eso sobre el origen de una cultura de una cultura madre, ¿no? Pero seguimos con con la arqueología. También sorprendió hace algunos años el descubrimiento de unas figurillas en en la en la zona de Tlatilco en México, ¿no? Este es un asentamiento de hace 3000 años del 1000 antes de Cristo. En este valle de México en que se descubren unas, unas figurillas que representan unas mujeres de anchas caderas que son tremendamente parecidas a otras figurillas que han aparecido en el río de In, del Indo, en, en Pakistán, ¿no? Pero hay más, hay más... Espera, eh... si te metes en el Museo del Cairo a ver figuras, figuritas pequeñitas, te vuelves loco, dándote cuenta de cómo se parecen a las que puede haber en el Museo Antropológico de México, o en Guatemala, o incluso en China, en otros lugares, es increíble. Nos quedan dos minutitos antes de terminar. Sí, pues mira, vamos a... más indicios. Porque estás esperando un tema que te gusta el Roswell, el incidente Roswell, ¿te Bien, gustar? bien, bien. Pues ah. nos vamos a más pistas, ¿no?, más indicios. Eh... El profesor Gustavo Vargas, que fue profesor del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, publicó en su momento una obra que se llamaba eh, China en América antes de Colón, ¿no? Y aquí, bueno, daba varios indicios, varias pistas, varias evidencias que, que suponían precisamente esa relación entre, entre Oriente y la, y la cultura, y determinadas culturas mesoamericanas. Pero a mí me llama la atención fundamentalmente una cuestión, ¿no? él habla de un antiguo sistema chino de escritura y numeración que consistía en anudar cordones, ¿no? Cordones con diferentes formas, colores y distancias que tenían que ver, pues eso, con un sistema numérico e incluso de, de comunicación, ¿no? Eh, sorprendentemente, este era un... ...un método que utilizaban también los incas... ...esto de anudar cordones de diferentes formas... ...a diferentes distancias, etcétera, etcétera... ...pero lo sorprendente... ...además de la similitud entre los dos métodos... ¿no? ...que son prácticamente calcaos... ...es que los chinos... ...a, a esta técnica les llamaban... ...Qipiu... ...y los incas, quipus... ...es decir, incluso en la acepción hay una similitud, ¿no? Y luego hay, hay muchas más cosas, ¿no? Por ejemplo, si ya vamos a, a la cuestión del, del jade, del, del arte del jade, es impresionante el parecido entre determinadas culturas chinas y. y Creo China, a los chinos les gusta mucho el jade, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y ya sabes que a las culturas a determinadas culturas eh, mesoamericanas también. Luego, este profesor, Gustavo Vargas, también comenta en su libro eh, algunas similitudes absolutamente fascinantes entre complejos cálculos para localizar eclipses solares y lunares que tenían los mayas y que tenían los chinos, pero durante una dinastía concreta, la dinastía Han, ¿no? Oh. Es decir, son prácticamente calcados, es como si unos se lo hubiesen transmitido a otros, ¿no? Es decir, sí que hay muchísimos indicios, entonces, desde el punto de vista de la biología, de la, del análisis forense, del análisis de ADN, de las tradiciones, que apuntarían hacia esa posible relación entre determinadas culturas orientales, incluso de tradición budista... Con, con ciertas culturas mesoamericanas concretamente las mayas y que haya existido precisamente esa influencia y si quieres en otra ocasión ahora no tenemos tiempo podemos entrar más en el tema de la tradición ¿no? esas eh, concomitancias entre, entre determinadas tradiciones budistas y determinadas tradiciones mayas qué curioso entonces como ya <risa> la Olga Martín dice que los mayas utilizan acupuntura con espinos vegetales también. Quizá lo hayan aprendido los chinos. ¿Cuántas cosas nos han contado que no tienen que ver con la verdad, eh? Sí, muchas. Y aquí estamos, para, por lo menos para dar algunas claves de que la gente que esté interesada pueda seguir sí. el indicio y puede descubrir que hay muchas más cosas de lo que Por lo habido. menos para poner los datos encima de la mesa y que, por supuesto, si, que, que yo creo que esto es la finalidad de... De, de esta sección, ¿no? que cualquiera de los oyentes que se sienta interesado que investigue, ¿no? que seguir. hay muchísimas herramientas para ello y que saque sí, sus señor. propias conclusiones gracias Miguel, nos esperan unos cuantos programas especiales dentro de poquito, eso ¿no? eso que es. van a ser una sorpresa ahí estamos preparando, Seguimos, muchas cosas seguiremos investigando, nos vamos a un sitio que te gusta con un tema que te gusta, sí. pero es una nueva versión de ese incidente de Roswell 900-137-137 en nuestro teléfono tras esa introducción os lo contamos, no lo perdáis Con el paso del tiempo, tenemos ya suficientes datos para tratar de dar explicación a uno de los mayores misterios de nuestro tiempo. Eso deseamos hacer ahora con uno de los mayores incidentes ocurridos en Nuevo México. Se le llamó el incidente Roswell. Se denomina incidente OVNI de Roswell al relato sobre el choque de una presunta nave extraterrestre en Roswell, Nuevo México, Estados Unidos, ocurrido en julio de 1947. Los partidarios de la hipótesis extraterrestre consideran el caso Roswell como uno de los acontecimientos ufológicos más importantes, ya que a partir de este suceso comenzó la historia de la ufología moderna sin embargo con el paso de los años podemos contemplar otras explicaciones escuchemos lo que nos cuenta nuestro siguiente invitado Julio de 1947 hubo un suceso que cambió la historia dicen de los seres humanos y la historia de los ovnis. Teóricamente en Roswell hubo un accidente y un platillo volante y extraterrestres. Esa es una de las versiones. Que queremos daros otra. Gonzalo Jobert, Tomás. Buenas noches, Gonzalo. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Esperando. Estudiante, estudioso de este mundo de los ovnis, tratando de dar otra versión, ¿no? Sí, efectivamente. Eh, bueno, tú aceptas que en julio de 1947 hubo se estrelló un objeto volante no identificado en el desierto Roswell, en México. Exactamente. Por ¿Sí? supuesto, hay las evidencias están ahí. Los granjeros de la granja Bracel pues eh, encontraron este vehículo espacial que cayó del cielo y de, también confirmó el tema de los eh, de los tres seres pequeñitos macrocefálicos que había ...con los testigos que hubo en la época, que además eh, ha habido muchis, multitud de testigos que lo han confirmado... Eh, ...la solicitud de los ataúdes pequeños desde la base militar a la mortuoria local... ¿eh? Uh -huh. eh, ...todo esto, por supuesto, son evidencias, además la aparición de grandes medios técnicos... ...y camiones militares para recoger hasta el último tornillo de la zona... También es una evidencia. Todo esto no lo puede negar nada a lo que es la evidencia. Otra cosa son las interpretaciones que se hace. Vale. De que era bueno, un ovni con extraterrestres. Vamos por partes, si ¿sí te parece. ¿Aceptas eso? Correcto. Que hubiera, que hubiera cadáveres bien. pequeñitos, ¿no? Eran eh, pequeñitos. Vale. Los ataúdes también se pidieron, evidentemente, y todo ese despliegue que hicieron las fuerzas aéreas norteamericanas para recoger todo. Y los eh, testigos son, vamos, en un, en, un, en un juicio serían más que probantes. Ya. Lo que es curioso también es que eh, las versiones que se dan, al principio se acepta que haya caído algo del cielo enseguida se cambia esa versión y ya se dice que no, no se acepta ese, esa información, ¿verdad? eso es curioso, ¿no? las mismas fuerzas aéreas primero dijeron que era no un platillo volante, volante sí uh -huh. pero luego enseguida, se... enseguida lo desmintieron. desmintieron todo bueno, ¿cuál es tu punto de vista? Eh, ¿cayó del cielo en julio de 1947 un objeto volante no, de, no identificado? ¿un ovni? por supuesto que sí Sí. cayó en la granja y había los seres de estos y enseguida fueron los militares y hicieron con ellos. Pero cuál es mi versión? Mi versión está basado en en el fin de la historia, es decir, que en 1947 hacía dos años que en Nuevo México en la base de White Sands estaban desplazados todos los científicos nazis que abducieron los norteamericanos desde Alemania. Eh, esto lo podéis con, consultar fácilmente poniendo en el buscador simplemente Segunda Guerra Mundial, operación Paperclip. Paperclip, sí. Eso es. Entonces ahí ya viene con datos, detalles, todos los nombres, los números, qué, qué, qué científicos se llevaron para Estados Unidos, cómo les limpiaron eh, totalmente los, eh, los dossiers criminales de esta gente y se los llevaron precisamente a esa zona, a Nuevo México y la base de White Sand, a 40 kilómetros de Trinidad, donde hicieron también las primeras pruebas de la bomba atómica que también viene de los científicos alemanes uh -huh, uh -huh. dos años antes ocurrió la bomba todo esto. atómica fue en 1944 esto eh, la operación esta era de 1947 pero es que dos meses antes ya en 1947 ya estaban de desarrollándose ya los juicios de Nuremberg sí. criminalizando al régimen nazi uh -huh. y ya se habían trasladado todos los cohetes V2 se habían trasladado ya a Nuevo México para hacer las pruebas desde allí. A esa base arena blanca, ¿no? De hecho, dos meses antes del incidente OVNI este, ya mandaron un V2 y eh, cayó a cuatro kilómetros de la ciudad Juárez, uh -huh. en México. Y esto, esto pues, hubo un, un despliegue diplomático de mucho cuidado porque estaban asustados los mexicanos de que si se estaba atacando Estados Unidos, México. Uh -huh. Y eh, dos meses después pues lanzaron este. Yo considero que esto fue otra prueba más y otra prueba más porque pues porque la V2 que era con eran eh, la tecnología de cohetería de la época que lanzaban contra Londres pues no acertaba ni una y no acertaba ni una y fue un fracaso porque el, la, el sistema de guiado que utilizaban era la, el sistema balístico. Uh -huh. en aquel entonces no habían desarrollado los sistemas GPS, ni los guiados electrónicos, ni existía la informática tengo que recordaros uh -huh. entonces, había que desarrollar algún sistema para guiar los V2 y claro, si no existe la informática no existen los GPS geostacionarios y no existe toda la nadie que ahora mismo tenemos, de qué manera se guían los, los, los vehículos Ya. ¿y cuál crees? ¿de qué manera se guiaban? con unas personas dentro ah, con unas personas dentro Claro, en un módulo que se pone en la punta, ¿te suena de algo el módulo? Sí. Entonces en un módulo pequeñito, que es lo más parecido a un platillo volante, que se pone en la punta del, del cohete, lo mandan y entonces intentan guiarlo a estas personas. Por supuesto no van a poner tres personas de 2 metros y 150 kilos, ya. por razones obvias. ¿Qué no. van a poner? Van a poner tres seres lo más pequeñito posible para que puedan guiar y dirigir ese cohete y hacer las pruebas correspondientes, o sea, las pruebas que se trataban en aquel entonces era primero de guiar el cohete y después de soltar el lem y que caiga hasta el suelo con unas paracaídas y que se salven y ver si se pueden salvar esas personas. Esa era la prueba que tocaba hacer en ese momento. Claro, en aquel en aquella época en que estaban los juicios de Nuremberg en marcha. No podían decir, nosotros también hacemos experimentos con seres humanos. Había que acallarlo, había que llevarlo en secreto y había que... Pero claro, ¿qué seres pequeñitos son macrocefálicos? Espera, Las personas espera, espera, espera, que tienen espera. la enfermedad... Espera un poquito. A ver. Era un poquito de tiempo, Gonzalo, para asimilar toda la información que estabas dando. Eh, déjame que recapitule. Eh, gracias a esos científicos nazis que habían llevado, rescataron los americanos en esa base, se estaban probando nueva cohetería, nuevos cohetes, eh, y tú... no, no, los mismos V-2, los mismos V-2, yeah. a través de una operación en, en la página que te he quedado la dirección ahora, mm. eh, veréis que no solamente se llevaron los científicos de Estados Unidos a la base de White Sand en Nuevo México, en esa zona, sino que se llevaron también los V-2 allí, a través de un barco. Ya. Yeah. Y... y esos son los que hicieron las pruebas y había que, que el problema que había para la superioridad armamentística de Estados Unidos lo que había que hacer es desarrollar un sistema de guiado uh -huh. de esos de esos cohetes para que alcanzaran el blanco intercontinental deseado bien, esos cadáveres que se encontraron tres creo que eran, eran esos pequeñitos de estatura, cráneo macrocéfalo y la típica imagen de ese extraterrestre, extraterrestre. que tenemos, sí. y tú dices que eran Yo digo que son, pues tres, claro, si ellos, ellos te, los americanos también tenían sus campos de concentración y también en la época se llevaba, a nivel de todos los gobiernos, se llevaba a hacer pruebas con la población civil. Mm. De, de, de hecho, ahí tienes, por ejemplo, cuando tiraron las bombas sobre Hiroshima, tiraron una de sobre Hiroshima y el otro sobre Nagasaki. Mm. ¿Y por qué? Pues porque había que probar en una la, la bomba de uranio y en otra probaron la, la de plutonio a ver cuál de las dos tenían... Eh, más rendimiento o más eficacia o más, menos efectos secundarios o más efectos secundarios, depende ya. de lo que buscaban ya. pero había que experimentar sobre población civil uh -huh. ¿Y, esos... y estos estos señores también tenían campos de concentración donde guardaban los prisioneros japoneses y de los prisioneros japoneses que en sí ya son pequeños, pues para mí eligieron los tres más pequeños que había y normalmente la gente enana suele ser ma macrocefálica la persona que está alcanzada por esa enfermedad suelen tener lo que es la frente y la cabeza mucho más saliente. Uh -huh. Y, por supuesto, si tenían que aprovechar la carga, porque los cohetes de la época tampoco eran una potencia brutal como los de ahora. Tenían que aprovechar, maximizar la carga. y Tenían que ser seres pequeñitos y, y delgaditos. Ya, yeah. que supongo estarían entrenados para poder guiar ese ese misil, esa, que, esa bomba V-2. No, no, o, o bien entrenado o, simple, o bien fue para ver... Si eh, podían soltar el LEM, el módulo de, de la punta del cohete, y aterrizar con con, con paracaídas y ver si se pueden salvar. Uh -huh. ¿eh? Porque acordaros que posteriormente, a esta fecha, ya no utilizaron jamás el aterrizaje. Es decir, los módulos que se desgajaban de los cohetes siempre caían en el mar. Uh -huh. Se privilegió la tecnología de amerizaje frente a la de ya. aterrizaje. ¿Y es un Roswell que desde tu punto de vista que fue un accidente o que estaban probando si realmente se podía aterrizar de esa manera? No, no. Fue un accidente, fue un accidente. de verdad. Un accidente, lo que pasa es que, claro, es una prueba científica, pero una prueba científica hecha con humanos. Ya. ¿Eh? Y con humanos, pues pues ya te digo, eh, con las características que hemos comentado. De ¿Y te... qué pruebas más hay en esto? Uh -huh. pues muy, muy fácil. En 1990 Y siete, eh, porque desclasificaron parte del proyecto Mogul. Supongo que habrás oído hablar sí. de él. Son los globos estratosféricos de alta atmósfera para controlar las explosiones nucleares de la competencia, es decir, de los rusos en la época. Uh -huh. Y ese proyecto, al descaparlo, ...resulta ser que dijeron que podía ser... Pues, ...unos globos de esos... ...que eh, cayeron allí... ...y es la versión semioficial que dieron... ...o dieron a entender... Mm -hmm. ...las oficialidades... ...pero... ...no, des, no desclasificaron... ...no desclasificaron el tema de Roswell... ...el tema de Roswell... ...siguió sin desclasificar... ...y eso que allí... ...a los 50 años se puede desclasificar... Yeah. ...y qué razón pueden tener las autoridades... ...norteamericanas para no desclasificar eso... Pues porque la verdad puede ser terrible, que ellos también hacían sus experimentos con seres humanos como se llevaban la época en todas las naciones. ¿eh? E incluso aquí en España, ya veis, en los años 80, en el tema este de los, de, lo, de las válvulas cardíacas, de las meninges, de las personas, pues ah, hicieron experimentos con más de 2.000 personas. La operación Mengele, que instruyó el señor Baltazar Garzón, que está ahora de moda, pues también la, la, la, las autoridades democráticas hicieron sus pruebas con población civil. O sea que por, en todos los países de Francia, en Alemania, en Estados Unidos, eh, las tendencias de los poderes es a, un poco abusar del poder. Entonces Gonzalo, en tu, según tu opinión, el caso Roswell fue un fallo de una serie de ...pruebas que se estaban haciendo, pero absolutamente Además, terrestres. Fíjate, no, absolutamente si terrestres. Si me permites, sí. eh, pensemos en lo incongruente que sería si fuera un OVNI, de tres, tres personas pequeñas. Un OVNI pequeñito de 5 o 6 metros cuadrados, pues con tres individuos dentro, pues no permite viajes interestelares de decenas, ver centenares o miles de años luz. Mm -hmm. Podría salir de una nave nodriza... Subiera... Efectivamente. Suponiendo el segundo caso que tú dices, la nave nodriza. Uh -huh. Si hubiera una nave nodriza, ¿qué pasa? Que como era 1947, no habían desarrollado todavía los sistemas GPS, no había intercomunicación entre la base y, y el módulo S, no había protocolo de salvamento inmediato para evitar que estos seres cayeran en manos de la tribu humana, uh -huh. que no es coherente. Ya, ya. Eh, ¿Nos engañan entonces? Por supuesto, Pues, pues, bueno, lo que pasa es que hay verdades que son terribles, ¿eh? pero que cualquiera que se meta en Internet y que busque experimentos humanos, los mismos Estados Unidos y a veces en el sur, en los países del sur, pues inocularon enfermedades terribles y mortales a multitud de gente que ahora han pedido, esta semana pasada o la otra, creo que pidieron perdón a las poblaciones de Nicaragua por haber inoculado enfermedades terribles a la población civil. ¿eh? Uh -huh. Entonces son verdades que se tapan mucho tapa mucho y, y, y sirvieron de tapadera pero lo que se llevaba en la época era eso igual que cuando mandaron las tres personas a la luna, el Werner von Braun que ¿Sí? era el líder de los nazis ¿eh? con, con, con un dossier más que abultado de criminal de guerra ¿eh? uh -huh. que después pasó a ser el héroe de la luna, pues claro la gente se cree que ...que mandaron a un cohete a la Luna para recoger cuatro piedras... ...lo devolvieron y toda América lo recibió como héroes... ...y esto es magnífico. ¿Por qué? Pues porque esos, esos planes de investigación... ...de dirigir los cohetes intercontinentales para dominio armamentístico... ...si se lo venden al gran público, o mejor dicho, al contribuyente como un gran logro de la ciencia, una cosa para la humanidad, pues el contribuyente está dispuesto Contento a seguir y tiene pagando. el bolsillo más sueltecito como para uh -huh. pagar eso. Yeah. Si le dicen, no, es que estamos investigando para desarrollar la teoría y para poder tener dominio sobre el enemigo, para intercontinentalmente poderlo machacar, entonces ya eso a la gente ya no le gusta tanto. Gonzalo, hacemos una pausita de despido. Correcto. Ahí está, otro punto de vista, otra versión de ese caso Roswell que lleva dando la lata desde julio de 1947. Gonzalo, gracias. Si alguien hay que... otra, hay sí. otra cosa, si me permites, que sí. te quería comentar, y es sobre la fotografía oficial que sale del caso este, que sale un militar en, al lado de una silla y unos trozos de tela en el suelo. Uh -huh. Claro, unos trozos de tela en el suelo... Decían que era de un pues, globo aerostático, que es un poco la versión que se dio después. Es que, sí, el problema es que el sistema Mogul... No eran, no eran eh, telas, eh, no eran globos, ¿eh? eran eh, eran bolas de polietileno. Ya. Yeah. Entonces, claro, si son bolas de polietileno, las telas esas no corresponden. No coinciden. Sin embargo, si fuera un paracaídas, yeah. entonces sí. Dando otro punto de vista. Gonzalo, gracias. ¿Te decía si hay alguna forma de conectar contigo? Cuando quieras, estoy a tu disposición para lo que quieras. Vale. Pues fuerte abrazo, gracias por este otro punto de vista. A ti, buenas noches a todos. Hasta pronto. Y terminamos, termina esta segunda edición del Espacio en Blanco con el agradecimiento para todos por haber estado ahí. Teníamos un concurso estos han sido los cinco ganadores, Miguel Ángel Yanguas de Madrid, Leo Ariza de Huelva, Antonio Porras de Sevilla, Alejandro Peña de Real y Concepción Martín Somoza del Facebook. Muchas gracias a todos por haber estado. Mandarnos vuestra dirección para haceros llegar ese pequeño regalo del Espacio en Blanco. días más, aquí la cita en Radio Nacional de España y con la invitación a que sigáis en esta sintonía os dejamos con un poquito de nuestra mejor música haciendo un homenaje a Whitney Houston que se nos ha ido, eh, parece, parece ser esta, en esta noche eh, Miro un segundito un dato y os lo doy ahora Vamos con melodías Pizarras de los Hermanos Pizarro, el siguiente programa aquí en Radio Nacional. Ha sido un placer estar con vosotros, como os digo hasta las cuatro, un homenaje a Whitney Houston y más Espacio en Blanco dentro de seis días aquí en vuestra casa. Nos vemos, cuidaros. Feliz semana. If I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 Speaking with me, so goodbye, please don't cry, we both know I'm not what you, you need